Bueno, estamos ya acá con Emiliano y con Alexis Pintos, Alexis Pintos, uno de nuestros invitados de esta hora. Para entrar, les decíamos nosotros en estos días que habíamos recibido un comunicado de la Coordinadora Marítima Portuaria, pero queríamos hablar con los trabajadores directamente. Eh, uno de los lugares, el puerto de Montevideo, uno de los lugares más importantes que tiene el Uruguay, y del que hablamos poco y nada realmente. Buen día, Alex, bienvenido. Buen día, buen día. Este, bueno, voy a arrancar yo que soy el más puntual, así que o sea, le vamos, <risa> Ahí está, le vamos ahí está. Diciendo los compañeros. Este, bien, muchas gracias por la invitación como siempre. Este, la idea era reunir a algunos compañeros de de otro, de otros sindicatos que integramos la, la lo que es la coordinadora marítima portuaria. Este, para bueno, para cada uno de su lado, este, hacer, claro. bueno, las diferentes situaciones que, que se están viendo, ¿no? Este ¿Qué hay que decir que qué incluye la coordinadora marítima portuaria? Sí, la coordinadora marítima portuaria este está incluye todo, lo, digamos, lo, la, la, los gremios este, que están dentro, que trabajan dentro del puerto. Este, quizás me, me puedo olvidar de uno, pero está el Sutcra, que es los camioneros, eh, la unión ferroviaria, que es los los lo, los ferroviarios. Eh entra ahí el? Porque entra el o tren, en, en, entra el tren ahí a, a, al puerto, ya tiene actividad dentro del puerto. Eh bueno, en la construcción, Sunca también, claro. eh, bueno, lo que es el Suma, es el el, el Suam Supra este y no quiero olvidarme de algún otro. Bueno, eh, maquinistas navales, este, sí. sindicato de patrones, SUDEPU también. Este, somos los que Y la Umra, sí, seguramente capaz que me olvide de alguno, pero verdad, no no, es con, no es con ninguna intención. No en <risa> muchos lugares del país donde hay una concentración de trabajadores de este tipo, ¿no? Sí, sí, la idea es siempre ser lo más abarcativo de las distintas este tareas, distintos trabajos que se van que van este y distintos sindicatos, ¿no? Porque no somos claro. los únicos que, que estamos ahí adentro, pero bueno, la idea era abarcar y, y, y digamos aglutinar todo para tener sí. este bueno, un estado de situación este general de lo que es el puerto porque Eh, no solamente la parte de pesquera, que hoy nosotros estamos en un puerto que, que no está concentrado lo que es el, el puerto viejo, digamos. Claro. este La pesca está concentrada solo en un lugar, pero eh, siempre esa conexión con, con, con los otros compañeros que están que están en la lucha también. ¿no? ¿Hace mucho que existe? ¿Cuánto hace que existe la coordinadora marítima no sé, portuaria? Nosotros asumimos en el 2020, ya estaba la coordinadora, supongo que los compañeros que son claro. más, más, más, este, están hace más tiempo, Esa pregunta te la van a contestar más correctamente, que yo no quiero decir un bien, disparate. está bien. Pero digo, no es una creación de ahora. Esto tiene no, no, no, que... tiene tiene un tiempo, sí, tiene un tiempo, sí, de, de, de, de vida y de, y de funcionamiento. Este, y bueno, la idea es, este en este contexto, que, que está difícil para todos, no solamente para la gente que está vinculada a los puertos, sino en general, este bueno, eh, esa unión que, que, que marca, ¿no? Que, que, sí. que es lo que decíamos... este que tenemos que hacer todo los laburante, ¿no? Es juntarnos, ¿no? Este agremiarnos, juntarnos, este sí. hacer un solo puño para enfrentar este bueno, el embate que hay en general, ¿no? Sí, sí. Si uno se queda en lo pequeño, quizá puede pensar Alexis eh, bueno, ¿cómo se justifica la unión de tantos sindicatos que, que, que vienen de, de de roles diferentes si se quiere y que a veces incluso responden, ¿no? a a, ...a jerarquías diferentes no algunos a la np otros a, a empresas privadas de tanto de la construcción como de la, de las navieras etcétera cómo se justifica que cuál es digamos el motivo superior de todo eso que justifica que haya una, una unión y una coordinación de los trabajadores que están ahí en el puerto día a día y yo creo que es lo más elemental no esto de haber de, la injusticia viene trabaje donde trabaje no si trabaje para su patrón sea el estado o sea este un privado Este, hay posiciones injustas, ¿no? Hay represión antisindical en en, en el Estado, hay represión, digo lo mismo con los, con los compañeros de AGA, por ejemplo, en el Ministerio de Ganadería que sí. que están este denunciando abiertamente la, la, la persecución sindical en un y en un este ministerio y bueno, tanto sea uno u otro, siempre este lo que hace eh, bueno, esa esa cuestión de, de unificar las luchas, ¿no? De, de, de buscarle por ahí la cosa, ¿no? De no estar solos. Este y bueno, y formar un frente mucho más grande para Para, bueno para aquellos sindicatos como, como que sean un poco más pequeños un poco más con menos menos fuerza poder darle la, la fuerza necesaria y con los otros bueno acompañar y ser este aún más más, más grandes no uh -huh. eh, puntualmente hoy ¿qué, qué realidades se dan dentro del puerto que ustedes estén este, reivindicando o, o, o queriendo poner digamos sobre la mesa Y bueno, mira eh, yo te puedo hablar el otro día estuvimos en, el, en cortando el puerto del de acceso norte hay un corte intermitente bueno donde siempre la prensa hablaba de caos en el tránsito y bueno y grandes este problemas siieron un corte intermitente totalmente acordado ahí con, con este con Con la gente, ahí no hubo ningún tipo de problema ni con los camioneros que estaban esperando, porque entendían la medida, porque apoyaban lo que estaba pasando con unas compañeras que no son, si bien no son este, o sea, no manejan camiones, no son de logística pero pertenecen al Sucra que es el sindicato de los camioneros pero la parte de logística dentro del puerto también la, la, la, la tienen ellos y bueno, donde ahí se estaba denunciando acoso laboral violencia este, física violencia económica y una persecución antisindical bastante de rancia este... Eh, Para, para compañeras que bueno que, que están ahí este, que obviamente que, que hacen esa distinción entre que está sindicalizado y no y bueno y todo lo que ese trabajo que, que hacen este, estas patronales que, que bueno que que usan esos métodos ¿no? de enfrentar a trabajadores contra trabajadores uh -huh. ustedes en el último comunicado que salió hablan de, de atropellos patronales ¿no? en estos sindicatos que trabajan en el puerto. Nosotros tenemos claro el tema del, del Zundman, uh -huh. eh, que ha estado, la batalla principal de este año, me parece que ha estado en la pesca, ¿no?, con las patronales eh, pesqueras, en una embestida, que no es nuevo, sabemos cómo son esas patronales, pero este año han sido, han querido ir lo más lejos posible, ¿no? Sí, a ver, nosotros, la situación en el puerto para nosotros sigue siendo este muy similar a la última vez que estuvimos, ¿no?, Acá hay una clara violación del convenio colectivo ya no se viola el convenio sino se hace uno nuevo eh, lo cual eh, estos tipos que eran este eh, se embanderaaron en que se violaba el convenio y que, y que bueno que estaba todo mal que no se podía seguir así que no sé qué no sé cuánto Hablaban de, de, de peligro institucional del estado vimos muchos políticos mucha gente ni hablar bueno no este hay mucho en redes sociales muchas mucha gente sí. que está mal no Este, ser muy agresiva con este tema ¿no? de que se deberían respetar los convenios como si fuera algo grabado en piedra nosotros seguimos diciendo lo mismo no nosotros en ningún momento violamos el convenio colectivo pero ellos sí en estos momentos están flagrantemente haciendo esto que hacen un nuevo convenio obligan a la gente a firmar ese, ese nuevo convenio sino que no tiene validez ¿no? porque en uh -huh. definitiva no tiene validez pero genera molestias sí que le dé molestias y después si no estás en una página web este que inscrito en esa página tampoco este puedes tra puedes trabajar. Sumado a eso, este bueno, se siguen manteniendo deudas con los trabajadores, se sigue este bueno, retenciones sindicales desde de hace mucho tiempo que no no pagan. Eh, bueno, eh, por más que hoy vayas con tu con tu papel a pedir que te descuenten la afiliación al sindicato, ellos no te la reciben y si te la reciben te dicen que no trabajas más. Este, y bueno, nosotros todo esto lo tenemos este a vista de, de lo que es la, lo que es el, los distintos ministerios, ¿no? las sí, distintas sí, autoridades, sí. que estamos esperando que hagan algo también, ¿no? O sea, sí. que intervengan de la misma manera que se intervino cuando ellos salieron a decir que nosotros estamos viendo el comité colectivo. Eh, porque nosotros el otro día tuvimos una reunión con, con la con, con industria y con con defensa este donde hasta se habló bien bárbaro pero en algún momento los últimos itinerio a decir, bueno, acá parece que hay una hay un fantasma de que el conflicto terminó, el conflicto no terminó Claro. Este, nosotros lo seguimos diciendo actualmente los barcos que están saliendo están violando la normativa nacional, lo que denunciamos hace un tiempo sigue estando a ojo del Ministerio de Defensa, de la Autoridad Marítima, de la Prefectura que Nacional que Naval, que, que hasta ahora, que hasta ahora, este son los grandes ausentes, ¿no? Y son los responsables de eso. ¿No? Eh, para nosotros ya pasó de una cosa que podía ser este más burocrática a hacer algo más este Más sesgado sí. ya sí, ¿no? Sí, ya sí. a nosotros nos parece extraño que, que al día de hoy con todo lo que ha pasado no haya habido una intervención Clara desde ahí para para poder desatar un nudo que para nosotros es el, el, el, el, el principal punto de lo que fue el conflicto exacto ¿No? si se hubiera actuado de un principio si hubieran de un principio intervenido como correspondía este bueno quizás este se hubiera evitado un montón de un montón de cosas que pasaron pero bueno Eh, estamos en eso seguimos conversando enseguida con alexis pinto y otros compañeros que andan llegando eh, por todo lo que sucede en el puerto que hay que no sé como, me parece que antes había más conciencia de la importancia del puerto de cualquier puerto pero del puerto de montevideo hasta la definición de lo que es el uruguay eh, hoy parece que también está marcando el perfil vivo entrar Bueno, y se suma ya otro compañero, como decíamos, Jorge Viñolo, que es del sindicato portuario del SUAMP y del SUPRA, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, compañero. Gracias por la invitación. Y capaz que conviene eh, recordar lo de SUAMP-SUPRA. porque es SUAMP-SUPRA? Sí, el, el SUAMP es el sindicato de trabajadores de la Administración Nacional de Puerto, Y el SUPRA es el sindicato que nuclea a todos los trabajadores vinculados, Ajá. de alguna forma, al, al trabajo portuario, claro. o sea, operadores y terminales, depósitos portuarios y extraportuarios, y algunos claro. otros sindicatos más que andan a la vuelta. Y ¿no? eso hay públicos y privados. Ah, hay públicos y privados, exactamente. Ayer ustedes eh, emitieron un comunicado donde daban cuenta de una resolución de asamblea, no uh -huh. que tenían paro. Eh, ¿Cuáles son las causas de, de este conflicto? son múltiples, o sea, tenemos muchas eh, cuestiones arriba de la mesa para, para discutir, para analizar con el gobierno eh, lamentablemente eh, el gobierno arrancó mal en la administración nacional de deporte por cuestiones de público conocimiento cuando la designación uh -huh. de, de cargos sí. de forma directa eh, y bueno y hoy tenemos un directorio que si bien genera ámbitos de negociación no estamos pudiendo generar eh, ámbitos genuinos que resuelvan los temas que estamos poniendo arriba de la mesa en discusión eh, respecto a algunos intereses que tenemos los trabajadores, propiamente dicho, por algunas cuestiones vinculadas al mundo del trabajo eh, concreto, y otras que hacen la política portuaria. Eh, nosotros entendemos y eh, bueno, primero, tenemos... Eh, Arriba en la mesa la discusión de las inequidades salariales que hay en la ANEP. Nosotros hoy tenemos cerca de 50 compañeros, 40 compañeros, perdón, eh, que son los ingresos nuevos que están haciendo funciones de nivel 4, 5 y hasta 6 y se le paga eh, hace hace un mes y le está pagando como nivel 2, pero anteriormente cobraban como nivel 1. Entonces ahí tenemos una dificultad de, de inequidad que bueno, que queremos corregir hay también otro montón de funcionarios que están cobrando diferencia de función y hacen una función superior que también se, está, se está sin resolver esa situación de inequidad. El gobierno anterior generó eh, dentro de la estructura del ANP, eh, con una política de clientelismo político, eh, muchas eh, diferencias de función eh, que hay que regular y que son cerca de 700 funcionarios que estamos dentro del rubro cero, que no implica un costo eh, para el Estado, sino el reconocimiento al, al, a la tarea y a la categoría por la que se le está pagando. Eh, pero también nos preocupa, sobremanera, eh, algunas cuestiones que hacen a la soberanía nacional, eh, como es el tema del dragado. Claro. Eh, el dragado es, es una herramienta fundamental para los intereses del país, para entrar y sacar mercadería, necesitamos tener los, los puertos y las vías navegables en condiciones para que los barcos eh, no queden atarrados, eh, para que puedan entrar barcos de mayor porte, que eso abarata el tema del flete y posiciona al puerto como un nodo logístico importante en la región, eh, y eso se hace muchas veces con herramientas propias. Eh, el gobierno anterior aplicó una política de desmantelamiento Eh, y de decidir en el sector dejando venir abajo las herramientas no ingresando personal eh, con el objetivo claro de privatizar eh, entregarle el dragado al, al, a las empresas públicas hoy tienen un fiel representante como es Gandini en el directorio, eh, defendiendo los intereses de las cámaras empresariales del Senado y, y de los empresarios vinculados al sector donde le quieren entregar la soberanía del de puerto y Y una de las pocas eh, herramientas que tiene la administración pública eh, que es el dragado. Eh, el dragado, fíjense, que nosotros tenemos números eh, que también los tiene la administración que hablan de que el costo para el Estado es por metro cúbico de 2 dólares eh, por metro cúbico extrayéndolo con herramientas propias. Ahora, si se contrata el privado, va de 10 a 15 dólares o más, dependiendo de la zona donde se hace. Esto no solo eh, es mucho más caro para el Estado, sino claro. que es. tenemos una draga nueva que tiene ya 5 años, eh, que demostró de que, la, de que el, el, la inversión que se hizo en esa draga se amortiza con, con la impresionante cantidad de metros cúbicos que ha sacado. Después tenemos dos dragas más que tienen, eh, una del 84 y otra del 71, que están hoy eh, trabajando pero que solo tenemos dos embarcaciones trabajando pues no tenemos personal para tripular las demás embarcaciones. ¿Ah? Tenemos un remolcador que es rastrillo, que ese trabajo de rastrillar contra el muro para que después venga la draga y lo saque, de que hace que que un día sí y otro también, por problemas de eh, gerenciamiento y problemas de gestión, eh, el barco está roto y cada rotura cueste enormidades poder solucionarla porque tenemos una gestión en el dragado que mantiene la estructura del gerencial que viene del periodo pasado eh, entonces esa política de, de desmantelamiento que venía aplicando el gobierno pasado se está aplicando hoy también eh, con la gerencia que tenemos entonces tenemos un montón de problemas tenemos la cuestión como sindicato que nosotros entendemos y, y levantamos la bandera en principio en defensa de la soberanía de la entrega del puerto eh, a la empresa Gatón Atí Eh, y hoy el gobierno te ha llamado a silencio. Que ahí cuando, se un contrato durísimo, ¿no? Nefasto, nefasto de para morir. los intereses del país, porque hay que entenderlo, ese ese ese acuerdo, en el entendido de que va a perjudicar todo, porque le da el monopolio de, del movimiento de contenedores a una empresa belga, que, bueno, podremos después analizar la composición sí. de lo que es esa empresa y la política laboral que tiene esa empresa, que es... Eh, nefasta. Sí. Pero bueno, ese es otro capítulo aparte. Eh, pero bueno, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, el contrato de Catón hay que revisarlo. Hay que revisar el contrato de Catón Matí. La entrega de soberanía que se hizo ahí es impresionante. Y ese contrato tenía obligaciones para la empresa eh, para hacer una obra que hoy está parada, uh -huh. está, que, que lleva a trabajar más de 300 400 trabajadores eh, en forma directa. Y eh, que la tenían que haber terminado hace un año y pico atrás. Pero que, sin embargo, no solo que no la terminaron, sino que se dieron cuenta de que va a llevar el doble de tiempo porque se encontraron con una roca que no la pueden sacar y que solo sacaron la mitad. Entonces le va a llevar el doble de tiempo. Y esa obra está parada por litigios entre empresas, por la demora, ¿ah? y los trabajadores estamos pagando la consecuencia. Claro, Pero no solo realmente. los trabajadores el gobierno y el Estado están pagando el las Estado. consecuencias, pagando el seguro de desempleo a los compañeros y sin embargo la empresa esta, Cato Nati sigue con una obra parada sigue generando eh, para el no logístico que quiere o pretendemos, los trabajadores y, y, y la sociedad de que no logístico del puerto y, y que sea un puerto hub en la región sí. eh, lo que está haciendo es perdiendo cada vez más cargas se nos van líneas navieras permanentemente ¿Y la empresa se encontró con esa roca? que Yo me imagino que no puede tener sorpresa quien va a hacer una obra así. ¿Habrá hecho un estudio previo? Se hicieron estudios, sí. Pero se, se, indudablemente que algo mal hicieron. Seguro. el doble de, Pero la paga el Estado. Paga el Estado. Pero ese es otro es otra cuestión. Eh, porque el Estado, eh, en la empresa TCP, sí. tiene un 20% de acciones y Catona tiene el otro 80%. ¿Ah? Pero hay que ver y revisar eh, hasta dónde... ¿Y quién paga la obra claro. nosotros sospechamos de que la obra la vamos a termina pagando todos nosotros sí, sí, sí, sí. Eh, pero bueno eh, la discusión de la necesaria discusión y rediscusión de lo que es el contrato del gobierno con cantonati eso es necesario sí. pero qué pasa nosotros cuando eh, se firmó ese contrato ya lo salríamos a decir a la opinión pública salríamos anunciar lo que está pasando hoy la empresa montecón se ve perjudicada vamos a poner entre comillas eh, en la libre eh, competencia entre empresas al entregarse un monopolio se desplaza sí. otra empresa sí. entonces nosotros estamos sospechando ¿ca? de que el silencio que hay respecto a este acuerdo y, y las negociaciones que hay del Estado con la empresa Montecón está poniendo arriba de la mesa eh, una terminal multipropósito eh, se dé en el término y en las condiciones de que Montecón retire el litigio internacional que tiene para negociar eh, la entrega de más soberanía, porque es entregarle los muros que son de sí. la Administración Nacional de Puerto eh, a la empresa Montecón, desplazando algunas empresas chicas que tienen trabajadores eh, que hacen trabajos dentro de, de esa órbita y, si, y siguiendo generando... Eh, la riqueza y los monopolios dentro de conglomerados cada vez más chicos sí, sí. La... el silencio seguramente tenga que ver con que algún acuerdo hay o se está trabajando algún acuerdo eh, la verdad que uno piensa en el puerto eh, siempre habrá habido operadores privados pero como que el Estado ido perdiendo sí. permanentemente espacio ahí no digo porque la, la problemática que ustedes denuncian como coordinadora Tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con el peso de, de, de los privados. Y sumamos ya a Pablo Pires, también del ZUNMA. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias y perdón por la, la demora. Está bien, bueno. está bien. Pero bueno, esta, este peso tan grande de los privados en el puerto es un problema nacional, sin sí, duda. No, no solo en el puerto, pero en el puerto en particular nosotros vemos que desde las décadas del 90 que fue como ah. con mucha más agudeza que, que antes... Fue cuando Jorge Valle... Claro, el puerta, ¿no? Plan ahí. Fénix, de ahí en adelante, ¿no? Sí. Y diría que incluso anteriormente sí. eh, yo trabajé también en, en la estiva portuaria en, en algunos años, durante 10 años y, y todavía seguíamos cobrando el sueldo más allá de que ya estaba buena parte de los sectores privatizados por los, eh, la administración de los servicios de estiva del Estado. ¿Y qué sucedió hay eh, Un avance pri de, de privatizaciones en varias áreas, pero en el puerto se dio con mucha con mucha agudeza, que desplazó al Estado en un lugar en donde es clave la presencia del Estado. Y cedimos parte de la estiva a la carga y descarga, cedimos parte de los remolcadores que mueven la, a los barcos, que eso tenían un peso muy importante del Estado, y en la actualidad lo desarrollan casi exclusivamente empresas privadas, y empresas privadas extranjeras. Claro. Además, claro, claro. porque tenemos que decir eso, no solamente se dio el traspaso de manos del Estado, de la sociedad uruguaya a empresarios, las, las distintas actividades, sino que además hoy en día vemos que los capitales que operan en buena parte de todas estas cuestiones que se están hablando son extranjeros. Desde desde la coordinadora nosotros vemos con mucha preocupación cómo se está desarrollando todo esto. Vemos que la entrega del puerto... Eh, por la administración anterior, la administración que no, a ver, no se le escapa a nadie los hechos los hechos de corrupción que que vivieron eh casi que como nunca y yo no claro, tengo empacho claro. en decir que fue uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido mm. en los últimos tiempos. Y eso se refleja en el puerto de una manera tremenda. Eh con puestos de trabajo perdido, con muchos más puestos de trabajo que están en cuestión, con pérdida de soberanía en el yacimiento portuario, en el transporte que opera en el puerto, Eh, bueno, ni hay que hablar los temas de la pesca, ¿no? Pero también el transporte marítimo en general, en la marina mercante, ha retrocedido al punto de estar casi al borde de la extinción. Hoy no sí. tenemos barco de bandera nacional moviendo cargas, ni en cabotaje, ni en ultramar. Bueno, en ultramar ya sería mucho pedir. Quiere decir que toda esa carga que representa en fletes, en pagos por fletes para el Uruguay, un punto del PIB, Eh, se la estamos regalando sí, sí. a empresas extranjeras. Entonces, el, la prea soberanía y de, y de presencia estatal en el dominio de, del recinto portuario, el transporte multimodal, que es lo que nosotros estamos proponiendo como una alternativa, es muy grande. si sí, ustedes se comunican con nosotros al 099-326-381. La niña del agua tiene las camas, la cabellera. Seguimos recibiendo los mensajes de ustedes a través del 099-326-381 y seguimos conversando con Alexis Pintos, Pablo Pires y Jorge Viñolo de la Coordinadora Marítima Portuaria. Eh, en algunas de las reivindicaciones que ustedes plantean en la declaración que emitieron días atrás, eh, por ejemplo, se pone sobre la mesa el tema del avance que tienen la eh, a, a las, las patronales, digamos, a nivel general, no lo, en, lo, lo ven en distintas realidades de los distintos sindicatos que integran la, la coordinadora, no más allá de, conocemos particularmente lo, lo, y lo mencionábamos al principio, el caso de, de la pesca, pero en otras realidades también se ve esa misma situación. Sí, totalmente. O sea, la pesca las cámaras pesqueras fueron como la punta de lanza mm. en cuanto a una política muy agresiva hacia los sindicatos, hacia la organización sindical, hacia los derechos de los trabajadores mm. en agremiarse y poniendo en cuestión eh, la vida sindical en general, a la representatividad de los sindicatos en particular, y al derecho de todos los trabajadores a, a juntarse. Entonces, eh, creemos que no es, eh, no es casualidad, y a eso le han repicado un montón de situaciones, que lo vemos este, en general en las noticias y, y en y se trabaja en la mesa representativa comunicando lo que son los, las dificultades que estamos teniendo a nivel de los lácteos. Eh, un día, otro día, este, tenemos problemas en distintas empresas. Frigoríficos. El cuestionamiento de, en, en los frigoríficos, en, lo, en los lácteos, eh, en, en el ferrocarril, a la presencia de, de la organización, es muy fuerte, y lo tomamos con mucha preocupación. Eh, nosotros tenemos que recordar cuando se habla de los sindicatos que son organizaciones que no son obligatorias, pero nosotros decimos son necesarias. Y el trabajador así lo entiende, porque en cada lugar de trabajo en donde no hay una organización sindical y no hay trabajadores que hayan tenido la experiencia de sindicalizarse, al correr del tiempo se dan cuenta que si no se juntan están fritos. Eh, o sea que es, es una un camino natural de los trabajadores a la hora de, de plantarse entre las patronales porque si no son avasallados en sus derechos y nosotros decimos, donde no hay organización sindical eh, no se respeta nada, nada. Eh, incluso donde hay organizaciones eh, sindicales que son incipientes pero tienen más fuerza otro tipo de organizaciones amarillas que son fomentadas también por las empresas, se dan cosas espantosas, nosotros hemos tenido... Eh, y lo voy a decir públicamente porque hemos tenido todo un, un trabajo en torno a eso el despido de una compañera que denunció acoso sexual y laboral en, en el buque francisco de buque bu uh -huh. eh, hemos intervenido como sindicato la compañera en ese momento no estaba sindicalizada pero recurrió al sindicato como como último uh -huh. amparo y terminó siendo despedida y eh, Durante más de un año estuvo litigando, litigando con la empresa, no en los juzgados, sino en una denuncia que hizo en la Inspección General de Trabajo, que le dio siempre la razón a la compañera, habiendo hecho pasado por el, por la inspección todo el desfile de, de testigos, y, y recién hoy pudo resolver su situación económica, porque con eso jugaban, con la situación mental y psicológica de la compañera durante más de un año. ¿Y la dejaron despedida? La dejaron despedida. Eh, Ese tipo de cuestiones se da donde no hay organización sindical fuerte, claro. donde no hay una presencia fuerte, contundente, y los trabajadores sienten la necesidad de juntarse. Entonces, este avance de las distintas patronales que estamos teniendo hoy en día, eh, nosotros queremos decir que más allá de que de que nosotros podamos eh, o no movilizar y tener la capacidad de hacerlo, es una cuestión que la sociedad tiene que tomar con preocupación. ¿Por qué? cuando se cuestiona la, la parte democrática de los gremios nosotros decimos que ante un golpe de estado este movimiento sindical hizo una huelga general ocupó todas las fábricas todos los barcos, todas las instalaciones portuarias todo todo lo que se movía en el Uruguay resistió durante 15 días y después nuestros compañeros dirigentes sindicales fueron arrestados, pasaron desfilando por los cuarteles y las cárceles del Uruguay fueron exiliados, asesinados y desaparecidos sí. entonces eh, las cámaras empresariales lo que hicieron también como respuesta al golpe de Estado fue elaborar listas negras para que fueran a buscar a trabajadores y fueran encarcelados. Entonces, ninguna Cámara, mucho menos la Cámara Pesquera, tiene el derecho de hablarnos a nosotros de democracia y de vida democrática. Cuando los sindicatos se organizan desde abajo, sí. de la forma más democrática que existe. Pero se cuestiona y está en el discurso público... Cada vez que los trabajadores toman una medida cómo van a parar los losombus cómo va a parar los maestros cómo va a parar la salud cómo va a parar el puerto cómo va a parar los, los de la pesca eh, se cuestiona es como que sos patotero si tomas una medida sindical uh -huh. eso es lo que se está creando en la cabeza de la gente y es muy preocupante es porque muy además preocupante. no deja pretenden dejar a la, a la sociedad civil sin herramientas para defenderse y sin herramientas para pelear por su por sus aspiraciones, ya sean económicas, de derecho, este, reivindicaciones que además el movimiento sindical comparte en buena medida con toda la sociedad, porque a nosotros se nos ve siempre eh, junto a, a familiares, a madres y familiares en los 20 de mayo y en todas las actividades que ellos proponen, a nosotros siempre se nos ven en las ollas populares como organización sindical, juntando ropa para hicimos una campaña ahora del abrigo durante este invierno con el con con la central sindical con el pcnt y organizaciones sociales que fue muy exitosa y, y quiero decir que nos cuesta nosotros somos trabajadores no somos dueños de nada uh -huh. no somos millonarios no somos nadie o sea el, el hacer estas campañas a los trabajadores nos implica mucho sacrificio y esfuerzo y este y, y lo hacemos porque entendemos que, que primero está el pueblo y que si el pueblo le va bien al país le va a ir entonces Podemos tener discrepancia, podemos equivocarnos, no somos perfectos ningún ni los dirigentes sindicales ni los sindicatos como organización. Ninguna persona. Ahora, este cuestionamiento creo que viene más allá de discrepancias puntuales y creo que va al tuétano de la cuestión, que es atacar a la organización para impedir el avance de los derechos de los no sindicatos. Que no haya sindicatos. Exacto. El mejor sindicato es el que no existe, dicen, decían antes, ¿no? Este, por eso creo que Nosotros, más allá de todas las reivindicaciones puntuales que son importantísimas por los trabajadores que vivimos el día a día, esta cuestión de la defensa de la organización, del derecho a organizarnos, más allá de todo, eh, hoy está siendo una bandera que cada vez vemos con más importancia y, este, y la estamos presentando porque los ataques son ya cada vez más foribundos y y van en ese sentido sí. mm. Ustedes han planteado también eh, particularmente en la, en la marina mercante el tema de los waivers y lo viene planteando ya hace bastante tiempo han habido movilizaciones incluso hay que ver qué son y por qué plantean que, que ahí se está también atacando a la soberanía nacional no con la implementación de la, la normativa que está vigente en torno a eso uh -huh. Si, sí, los waivers para explicarlo un poco en criollo y que no, no, no sí. se, se entienda Eh, nosotros tenemos una legislación que fue en parte pelea de los trabajadores, en realidad, que habla de distintas cuestiones de cómo se debe mover y embanderar los buques de, de, de la marina mercante. Eh, está reservada para los buques de bandera eh, nacional todo el movimiento de cabotaje in, en aguas territoriales. Hoy podemos decir prácticamente que no existen embarco de bandera nacional en Uruguay porque ha sido una política de desmantelamiento que han compartido uno tras otro los gobiernos y que viene asignado de otros lados. Hay unas cuestiones nosotros no desconocemos de replanteo a nivel mundial de lo que es el transporte de carga mm. y ahí podríamos decir que cuatro o cinco grandes pools de, de empresas que manejan el comercio mundial. Pero sin si no tenemos una política específica de apoyo, desarrollo y fomento de la marina mercante sucede lo que sucedió. No no tenemos marina mercante desde el punto de vista del transporte de cabotaje de carga y los waiver los que vienen a ser son permisos extraordinarios para empresas extranjeras para desarrollar esa actividad siempre y cuando no haya embarcaciones de bandera nacional que la puedan realizar obviamente en la mayoría de los casos no la hay claro. porque se han encargado de desmantelarlas una a una eh, Entonces, lo que sucede es que las por tiempos, por plazos que se establecen en esa reglamentación, se le puede otorgar permisos para explotar esas rutas a navieras internacionales. Y los plazos no tienen, eh, según la reglamentación, eh, un término. Pueden seguir eh, otorgando uno tras otro los waiver indefinidamente. Con algunas excepciones, a, a los 18 meses, este, tiene por ejemplo, lo que hacen las empresas, se van a dique... En Argentina, por ejemplo, salen de aguas jurisdiccionales uruguayas, los dos meses pintan el barco, le hacen alguna reparación, vuelve y reanudan el huevo. Esto es lo que nos ha implicado, en dos años que fue el estudio que nos propusimos hacer de acuerdo a la cantidad de otorgado en esos años que fueron el 2022 al 2024, podemos decir que se perdieron 5 millones de horas de trabajo nacional a bordo, entre todos los estamentos que, que, que se tripula un barco, ¿no? oficialidad, máquina y cubierta. Eh, a grosso modo, eh, esto implica no solamente esas horas perdidas específicamente a bordo, sino que además, eh, por ser empresas que responden a, a, a multinacionales, la, sus reparaciones, toda su, su logística, eh, salvo las proveedurías de, de, de, de, digamos de cocina, están desarrolladas en el exterior y también se pierde mano de obra de trabajo específico en reparaciones navales, talleres, etc. Lo que también implica el derrame que hace los sueldos perdidos por esos uruguayos que deberían haber estado tripulando esas embarcaciones en su lugar, en su barrio, en su, en su comunidad. Es decir, la Prefectura Nacional Naval tiene hoy la potestad de otorgar o no otorgar los waivers. Nosotros hemos tenido diversas entrevistas con, con el entonces prefecto nacional naval, que hoy es el comandante jefe de la Armada, y este y se nos ha explicado que ellos lo único que hacen es cumplir con la reglamentación, que teníamos que hablar con los legisladores para que la cambien. Sin embargo, nosotros consideramos que cuando quieren ellos hacen un chicle de la reglamentación y cuando no quieren la reglamentación es estricta y, y, y dura. Uh -huh. Y este es el caso en lugar de proteger la soberanía uruguaya, la mano de obra de trabajadores nacionales, lo que se ha hecho es otorgar indefinidamente estas... Esta. Dice Roque, lo que ustedes decían, Roque es trabajador de transporte, el mejor sindicato es el que no existe, y nos manda una foto, se ve que está en la feria o algo así, se ven unos bifes de pescado, le preguntamos acá qué pescado es, no, no nos ha respondido, <risa> 750 pesos, un kilo y medio con la riqueza pesquera de este país dice, bueno, Rocky, eso dice. Lo podemos también. otra forma ahí ah. está bueno y en estos últimos minutos queda planteado esto de los 750 pesos por un kilo y medio de pescado bueno podemos Labrada. hacer un análisis rápido nosotros eh, tenemos ciertos la pesca se sostiene en lo público es un recurso totalmente público acá no hay este no se alambra, no se da no se marca, el eh, no pescado. se marca, no nada. Eh, bueno, vemos estos refundadores de la pesca que eh, bueno, esa refundación y esa nueva pesca la quieren hacer como siempre a través de lo público. Porque hay una larga lista, ¿no? de este de impuestos, rebajas en tarifas y todo que son las condiciones para este avanzar hacia esa Nunca se habla ni de renovar las flotas, ni de cambiar las condiciones de trabajo, sí. ni de nada. Pero lo sí, en sí es eso, ¿no? Como que es un reclamo histórico de, de, de, de, del sindicato de que tiene que haber un, un producto que llega a la mesa de, de la gente, de los de abajo, con un precio este de acorde. Eh, lo decía Pablo un poco, si vas a la parte artesanal, eh, no sé cuánto estará abriendo la caja, pero... Por 25 kilos de pescado, de repente la caja vale 700 pesos. Y ahí el intermediario, que los intermediarios y los que recogen también son la pesca industrial. Actualmente se maneja que el 30% de lo que se exporta es, es pesca este no declarada, porque en realidad no tiene ningún tipo de trazabilidad, no paga ningún impuesto y es absorbida por las por las sí. las industrias, de lo cual este, Inara lo, está totalmente consciente y bueno y eso no nos sorprende que también hay que decirle no generalmente el pescado que se ve es importado ni siquiera es nuestro sí. la merluza que se ve es importada es argentina este donde realmente se puede encontrar un pescado nacionales en las barcas y porque la mayoría de el 98% de lo que se pesca es exportado directamente exactamente este en forma de comities así que eh, hay un poco la explicación ¿no? de, de, de por qué ese precio en el pescado no porque si si en realidad Eh, operar un barco es en base a quita de impuestos rebajas de, de, de tarifas negocio asegura deudas deudas eternas ¿no? los permisos de pesca multas bueno en la, en, bueno en el puerto este tienen deudas millonarias o sea se basa todo en eso porque a la hora de llegar a la mesa de lo de cualquier vecino este se está pagando ese precio por un kilo de pescado una de las cosas que decíamos nosotros en, en el comunicado es que la sustitución de permiso de pesca eh, es un, un negocio millonario para los empresarios que sustituyen un permiso de pesca que tiene un barco por 50 toneladas lo sustituyen por otro que tiene 200 toneladas. Claro. Eh, el tema de la soberanía alimentaria el tema de lo que lo que la propia ley de pesca establece en, su, en sus primeros artículos es la garantía de la soberanía alimentaria. ¿Cómo nosotros plantear Eh, un ente testigo para la pesca, eh, sin que nos ninguneen eh, con, con el discurso de que es un planteo sesentista. Eh, todas esas cuestiones eh, son parte de cómo nosotros ponemos eh, en, en la mesa de los uruguayos un producto que es de los uruguayos eh, a un precio razonable. Claro. Eh, bueno, pero... Eh, no sé si, Pepe, termino con el tema... Pero yo quería hacer mención a un par de cosas que tenemos vin eh, vinculada sí. la coordinadora portuaria eh, antes de cerrar. Sí, sí, sí. Es el tema de que nosotros eh, estamos planteando también como coordinadora el tema de la reactivación de la construcción naval y de la reparación naval. Uh -huh. Para nuestros eh, sindicatos, para nuestros intereses como trabajadores, el tema de reactivar la industria naval y reactivar la, lo que son las reparaciones navales es fundamental. Eh... Una vez que se hundió el dique Saco, nosotros nos quedamos eh, prácticamente, eh, tenemos el dique del Estado, pero después no tenemos más no tenemos otro dique, eh, se ha perdido más de 300 puestos de trabajo directamente. Calificado, ¿eh? Eh, calificados. Calificados. Eh, eh, nosotros estamos ten, tenemos un proyecto como coordinadora portuaria que es eh, la renovación de la flota pesquera. Uh -huh. eh, necesitamos tener una flota pesquera eh, distinta, moderna, que apunte hacia una política de estado sobre el tema del recurso pesquero de la diversificación de las capturas y de las artes de pesca eh, estamos planteando también el tema del cit para el transporte carretero hasta uh -huh. que, que, que bueno que es una cuestión que, que está en el debe sí. de que el, el anterior gobierno eh, este de, de la calle no el otro anterior eh, terminó con un decreto aprobando el citra que después nunca se aplicó ¿Por qué? Porque hay intereses patronales, ahí hay, hay evasiones de millones, de cientos de millones de dólares eh, por parte de las patronales de transporte eh, con la falta de aplicación de un citra que les permita a los trabajadores tener salarios acordes y evitar muchos siniestros de tránsito producto de la fatiga. Eh, que hemos visto. Que hemos Entonces visto, hemos visto sí. varios. Sí. No, cabeza, Cortita... Para, para dimensionar esto que está hablando de la evasión, que es una cosa que tiene que preocupar a la economía del país. Nosotros decíamos durante la campaña por el plebiscito de la seguridad social sí. que si nosotros eliminamos la evasión del transporte y junto con el resto de la evasión, financiamos la seguridad social. Sí. Solo con eso. Sí, para tener una idea. Bueno, sí, para sí. dimensionar la, la, sí, sí. el problema. Y bueno... Y, y tenemos una batería de de propuestas como trabajadores, el tema de cómo nosotros eh, fortalecemos y dinamizamos el rol del Estado eh, en dentro del ANP, eh dentro de las diferentes instituciones eh, y bueno, pero La parte educativa también los estudiantes Claro, sí, la parte ¿Cómo preparás forma? para el futuro, no? Ya para hoy tendría que ser, para ayer. Pero Eh, los de la UTU, me acuerdo que han estado acá los estudiantes también reclamando el poder hacer práctica. Sí, sí, son la sí, cenicienta. El sistema educativo lo que es relacionado con Exactamente. con, con, con la marina mercante, la pesca, sí, el. hay ahí, un punto hay que, una competencia leal eh, con con, eh, con, lo, con lo militar. Uh -huh. Claro. Eh, claro, eh, más en, en en el tema marítimo. Sí, sí, sí. Eh, que bueno, que es todo un capítulo aparte porque es muy largo. Ustedes en la declaración también nombran a Palestina. Digo, es muy importante esto porque en el mundo entero las primeras uh -huh. reacciones fuertes que se sienten son las de los portuarios, ¿no? Cuando cortan la salida de barco, cuando se pronuncian fuerte. Ustedes tienen un pronunciamiento también. Sí, la coordinadora portuaria se pronunció respecto a eh, acompañar y promover todas las actividades que... Que se enmarquen dentro de, de, de la coordinación por palestina que es claro. una, es un grupo de, uh -huh. que, que abarca muchas organizaciones sociales ¿Sí? ¿Sí? que está bueno que hoy está convocando ya aprovechamos para el día 9 de, de octubre a una que esperemos que sea una, una marcha multitudinaria sí. donde miles de uruguayos salgan a la calle a pedirle al gobierno que efectivamente denuncie el genocidio con todo lo que ello conlleva porque estamos asistiendo en directo a una masacre de todo un pueblo producto de un Estado sionista, terrorista como es Israel eh, ante un pueblo que vemos como aniquila y mutila a niños mujeres y hombres eh, con el objetivo de tener un resort como dice Donald Trump eh, en, en, en Asia. Entonces la coordinadora portuaria eh, y nosotros estamos dispuestos a a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de torcer el brazo del gobierno que efectivamente se denuncia el genocidio, que se corten relaciones diplomáticas con Israel. Eh, hoy se está exportando eh, comida a Israel, cuando Israel le priva la comida y está matando a, a, a cientos de, de, de ciudadanos palestinos eh, producto del hambre. Sí. Eh, se están operando niños sin anestesia porque no se puede llegar a... Eh, la ayuda humanitaria no llega eh, tenemos compañeros nuestros que están en la flotilla eh, que va rumbo a, a Gaza para intentar romper el bloqueo, que ya Netanyahu dice, eh, se los va a tratar como terroristas, sí. eh, y más terroristas, y, y no podemos ser, eh, no terroristas no podemos ser cómplices con el silencio eh, de un genocidio Exacto. por eso el, el 9 nosotros invitamos a todo el mundo a que participe en la marcha a que se movilice a que trate, tratemos de generar una conciencia colectiva que eh, ante la ausencia eh, de, del Estado esté en las masas organizadas atrás eh, generando condiciones. Si sí, además queremos queremos sí. cortita decirle que ahora además estamos exigiéndole a Cancillería y al gobierno uruguayo que vele por la seguridad de estos ciudadanos uruguayos ciudadanas en particular, que con mucha valentía han decidido acompañar esta esta flotilla, que además está compuesta por civiles no hay armas, es pacífica y es por un... es humanitaria, totalmente humanitaria. Entonces la seguridad de estos ciudadanos también es responsabilidad de las autoridades del gobierno y de, de Cancillería en cuanto a los trámites que hagan. ¿no? Terminamos esto y hablamos vamos a hablar sí. con la madre de una de las que está en la flotilla eh, para que invite también sí. y para que nos tenga al tanto de lo que está pasando mientras ellos van rumbo rumbo a Gaza. solo les agradecemos mucho que hayan venido. Por supuesto que ya saben que estamos a disposición, así que cualquier novedad eh, nos mandan. ¿Hay una invitación más sí, para hacer? Sí, porque a ver, los trabajadores, si hay algo que tenemos de que nada de humano no es ese ajeno y cualquier injusticia que pase en cualquier parte del mundo la sentimos como propia. Eh, nosotros estamos eh, también tratando de promover eh, la discusión de que eh, el imperialismo está eh, a las puertas de América Latina Eh, tenemos una flota de, de guerra de Estados Unidos frente al mar Caribe se está haciendo una se está convocando una charla en, en el centro cultural Sin, Simón Bolívar para el día eh, 24. miércoles 24 a las 18.30 30 horas uh -huh. eh, para un poco que el cónsul de Venezuela el embajador de Cuba eh, expliquen un poco que el estado de situación eh, es alarmante eh, sí. hay una provocación directa de, del imperialismo y de Donald Trump Eh, respecto a querer recuperar los recursos naturales que tiene Venezuela eh, denunciando un narcotráfico que no existe que el, que sí. el propio gobierno venezolano lo está combatiendo permanentemente eh, pero sin embargo eh, tenemos la puerta ahí a América Latina eh, acá nosotros eh, vamos a estar recordando esta invitación después gracias por haber gracias. venido Buenas a usted. los tres Muchas a Pablo Pires y Jorge Viñolo muy amable